yo trabajo en Asunción en un museo en un museo de arte indígena eh, dirijo esa colección eh, trabajo con con algunas comunidades indígenas en el Paraguay eh, y bueno eh, tengo 41 años y bueno eso vivo en Asunción trabajo eh, enseño también en la universidad eh, bueno yo soy de Paraguay eh, de Asunción Eh, yo estoy como parte del equipo del proyecto. Me voy a encargar de de voy a tratar de armar una exposición con todas las cosas que van a salir eh, del viaje, eh, con los proyectos acá de los compañeros, pero también con material que vamos eh, que vamos juntando de todos los lugares en donde en donde estuvimos y vamos a estar y también eh, aparte de esa exposición eh, voy a trabajar en la plataforma que es como una página web verdad con la posibilidad de los videos de poner los videos de poner audio eh, y para que la, para que la gente tenga eso disponible verdad ...para que divers, una diversa cantidad de gente... ...una gran cantidad de gente tenga eso disponible... ...desde cualquier lugar... Eh, ...bueno... Eh, ...básicamente... no, ...este es mi trabajo... Eh, ...todavía estamos recién empezando... ...esa parte... ...eso recién va a ser a fin de año... Eh, ...y esperemos que también... ...una pequeña parte de eso... ...pueda ir acá a uno de los lugares... ...por donde pasamos... ...como por ejemplo... aquí en el en la radio la voz indígena, ¿verdad?